Y nos vamos en el informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias a la ciudad de Buenos Aires para conocer un poco más sobre la situación que están atravesando desde hace ya bastante tiempo las escuelas, la educación en esta ciudad. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Manuel Obando, él es secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. El colegio está tomado desde hace 5 días. Hola. Manuel, ¿qué tal? Flavia Campés de Informativo Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno. Bien, Manuel, contanos, puntualmente ¿qué es lo que vienen denunciando desde estas escuelas, desde estas escuelas que ya son gran cantidad de las que están tomadas? Eh, puntualmente eh, reclamamos por la parte de infraestructura en los colegios, eh, que todos sabemos, a pesar de que muchos de los funcionarios del gobierno de la ciudad se jactan de haber conseguido una educación de calidad, una mejora en la educación pública, eh, nosotros venimos reclamando puntualmente por eh, que en nuestro colegio, por ejemplo, a pesar de que somos de la elite, supuestamente de los palestinos de la ciudad, tenemos ratas que hoy en día que somos en la toma estamos conviviendo con ellas durante la noche, eh, tenemos paredes que se caen, tenemos techos que se caen, faltan bancos, faltan aulas, es decir, eh, también no está algún problema en la educación claramente. Por otro lado, estamos reclamando por la nueva escuela secundaria, que es una reforma que aplica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según la Ley Nacional de Educación, que establece, por ejemplo, recorte de materias humanísticas como son historiografía en cuarto y quinto año, principalmente. Toda esta situación a la que llegaron gran cantidad de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las políticas educativas del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Cómo las vienen viendo ¿Cómo? ustedes? Toda esta situación eh, tiene que ver con las políticas educativas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la Ciudad de Buenos sí. Aires. ¿Cuáles son esas políticas que hacen que hoy lleguen a la situación en la que están? y mira La realidad es que Ya hace varios años, desde que el PRO asumió en la ciudad, el presupuesto en educación, por ejemplo, viene reduciendo año a año. Eh, empezó siendo un 28% cuando asumieron acá en la ciudad y hoy en día es de un 21 o 20% aproximadamente. Eh, y así mismo ves los números y decís que no hay ningún avance, sino al contrario, hay un rechazo en lo que es la educación pública, hay un ataque sistemático a lo que es la educación popular, Eh, y, y lo ves también en privatizaciones, eh, se subsidia a colegios privados hoy en día por una parte de la nueva escuela secundaria es decir, eh, hay un día a día que va contra la educación pública que va contra la educación eh, del pueblo, si se quiere Claro, puntualmente ustedes ven que se prioriza a los colegios privados o al menos se les da un, un panorama mejor Sí, sí, tal cual por ejemplo, eh, cuando fue la falda vacantes en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2013, en el verano de 2013, diciembre y enero de 2014, eh, eh, subsidiaron a muchos eh, muchas familias para que paguen un colegio privado en vez de construir las aulas que eran necesarias para la educación pública o reabrir los cursos que el mismo gobierno de la ciudad había cerrado en 2013. Mientras tanto, hoy los ah. estudiantes luchan por una educación pública. Sí, por una educación pública de calidad, gratuita una educación a que pueda acceder cualquier chico que tenga calidad, que no tenga por qué tener un pedazo de mampostería que se le cae en la cabeza, que no tenga por qué tener eh, falta de docentes, de, de bancos, ni nada por el estilo. Ustedes que, que viven en la ciudad de Buenos Aires, este informativo sale en todo el país, eh, ¿ven que este reflejo de lo que pasa en la educación es parte de las políticas del de, de gobierno del PRO en los aspectos que tienen que ver Con, con lo público, ya sea con la educación, con la salud, con con ese sentido, digo, para contarle a la gente de todo el país lo que ustedes viven allí en la sí, ciudad. Sí, sí, lo que nosotros entendemos es que esto es un lado, por eso la verdad es que hay todo un trasfondo. Eh, no creemos que sea por el simple hecho de que hay una mala gestión en la educación para nada, sino que hay un ataque, eh, y eso es lo que se diferencia con otro tipo de gobiernos. Acá hay un ataque a la educación pública, así como le hay un ataque a la salud pública, Así como hay un ataque a todo espacio público, porque es mucho más fácil privatizar, porque es mucho más fácil, y mejor negocio inclusive, eh, transar con, con sectores privados. Eh, la realidad es que esto se ve en lo que son los planes de organización de las villas, esto se ve en lo que es la salud pública hoy en día, que nadie los escucha, eh, y mucho menos a los estudiantes, creo yo. Manuel, ¿cómo van a continuar? Ayer pudieron ser recibidos por el Ministerio de Educación porteño, ¿cómo continúan? Ayer no nos fuimos recibidos. No los recibieron. ¿No iban a reunirse con Bullrich? Eh, no, no. Con Bullrich no. Eh, están dando reuniones a los colegios en excepción de nivel medio. Eh, a los colegios que estamos tomados por separado, por un representante por colegio, lo cual es bastante, bastante eh, digamos, evidente que es una política de dividir la lucha de los secundarios. A mí me prometen una cosa en un acta que después jamás se cumple, y levanto la toma del colegio. Por lo menos tengo la presión para levantar la toma y el día de mañana eh, los estudiantes terminan todos divididos y no ganamos completamente nada, sino que capaz que nos dieron una, una migaja de lo que deberíamos eh, conseguir en conjunto. Por eso mismo que hoy vamos a tener una reunión con el, con el director del nivel medio, no con el ministro Bullrich, pero eh, no, no tenemos mucha expectativa y tampoco creemos que levantarse a la una opción concreta frente a las respuestas que nos pueden dar hoy en día ya con el gobierno de la ciudad un acta firmada por quien sea, por un funcionario público ya no tiene ni siquiera valor antes la duda era si no estaba firmado no existía hoy en día hay veces que si está firmado tampoco tenemos la, certe la certeza de que vaya a existir ¿Cómo van a continuar entonces de cara a esto en los próximos días? La toma ¿Cómo van hay que Habrá que ver, habrá que hacer un balance según lo que nos digan en la reunión, nosotros particularmente ya te digo, tenemos en cuenta todo esto y tenemos en cuenta que es una política para dividirnos pero de cualquier manera eh, va a haber que rediscutirlo por ahora la, la toma va a ser hasta el miércoles, eso está definido eh, ahí lo vamos a estar discutiendo de nuevo y en todo caso seguirá la toma hasta donde se coordine con los otros colegios. ¿Son 13 ya las escuelas que están tomando siendo tomadas? Eh, ¿Cómo? ¿Cuáles son los colegios que están eh, ¿qué, tomados? ¿Qué cantidad son? Ah, somos 13 colegios tomados y van a haber muchos más esta semana que están discutiéndolo. Eh, por ahora somos 13. Bien. Manuel, muchas gracias por este diálogo con Informativo Farco. No, por favor, gracias a ustedes. Era Manuel Obando, secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio Lenguas Vivas. Juan Ramón Fernández continúa la toma de escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires por las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri.